101.4 Teleelch Radio Marca En Teleelch Radio Marca La Glorieta Con Rosmari Alonso El programa que madruga contigo Saludos, bienvenidos al programa La Glorita. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 10 de julio. Tras sufrir una noche en la que no hemos bajado de los 25 grados, comenzamos una jornada de intenso calor con polvo sahariano en suspensión. Hoy alcanzaremos una máxima próxima a los 35 grados. Lo peor viene mañana martes, se espera que alcancemos los 40 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 27 con 2 grados de temperatura y son las 9 de la mañana. Primera semana de la campaña electoral y el pacto de gobierno del Partido Popular y Vox en el Che sigue siendo noticia, además con repercusión internacional. El New York Times se ha fijado en el acuerdo de Ruth y Aurora Rodil para advertir al mundo que Europa está cambiando y que partidos de extrema derecha están llegando a los gobiernos nacionales como ha ocurrido en Italia, Suecia o Finlandia y como podría ocurrir en España tras el 23 de julio si el Partido Popular no obtiene mayoría absoluta. Hoy además les contaremos el caso de la desaparición del hombre de 71 años del pasado jueves en Arenales ha acabado en tragedia al encontrar su cadáver dos días después el pasado sábado en la zona de Gran alacán Un gran dispositivo de búsqueda se llevó a cabo con Policía Nacional, Local, Protección Civil y bomberos. La policía detiene en la cárcel a un ladrón de 36 años por robar en viviendas de ciudades como Elche. Estaba en prisión provisional a la espera de juicio. Se trata de un integrante de una banda organizada que actúa en todo el territorio español. El equipo de gobierno plantea recuperar el Parque Municipal y el Ordebaix como lugares emblemáticos de la ciudad, mejorando sus elementos botánicos, históricos y convertir además el Museo del Huevo en un lugar donde se explique la historia de la ciudad en colaboración con la Asociación de Moros y Cristianos. Y hoy se cierra el tráfico hasta el viernes los carriles en sentido a Murcia de la avenida Pedro Juan Perpiñán por obras de reparación de las canalizaciones de aguas residuales. El carril bici de esta importante vía también se cierra. Y en lo deportivo, la plantilla del Elche Club de Fútbol se desplaza con los dos nuevos fichajes a la finca Resort de Algorfa, para iniciar allí la primera semana de concentración de su pretemporada. El primer amistoso será contra el Rotterdam inglés este sábado. Febas y Martín son las primeras caras, pero no las últimas. El centrocampista del Almería, Íñigo Iguaras, es una de las opciones de fichajes, al igual que el extremo, Fran Pérez. ...informativos en Tele-Elche, Radio Marca. Pues hoy en todo el país la noticia es el tiempo... ...porque nos preparamos también aquí en Elche... ...para soportar temperaturas muy elevadas... ...alcanzaremos los 40 grados a partir de mañana martes... ...las alertas saltarán por tanto... ...y hoy lunes nos mantendremos con una máxima... ...en torno a los 35 grados como nos ha señalado... Y nos va a explicar Vicente Bordonado. Así que mucha atención para evitar esos golpes de calor. Hay que salir, no en las horas centrales del día, hay que evitar esas horas centrales del día entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde y beber mucha agua y líquidos. Informativos en TNH Radio Marca. El New York Times ha usado el pacto del gobierno del PP y Vox en Elche para explicar la situación política nacional. En su edición de ayer domingo, el corresponsal del periódico americano analiza la entrada de Vox en los gobiernos y se fija en el de Elche porque fue una de las primeras ciudades en las que se alcanzó el acuerdo tras las elecciones locales. El artículo dice que Pablo Ruz fue elegido alcalde gracias al apoyo de Vox, a cambio de dar a Aurora Rodin la vicealcaldía y crear una concejalía, ...para defender la familia tradicional... ...señala que el pacto se firmó bajo la cruz de una iglesia local... ...el corresponsal recoge las palabras de Ruth sobre el pacto... ...que dijo que este modelo de coalición... ...podría ser un buen modelo para toda España... ...y de ser así señala que acabarían con el gobierno de Pedro Sánchez... ...en el artículo se advierte... ...que de conseguir Vox entrar en el gobierno tras el 23J... ...sería el primer partido de derecha desde la dictadura de Franco... ...en entrar en el gobierno nacional... ...explica que el auge de Vox es una tendencia creciente en Europa... ...de partidos de ultraderecha que aumentan en popularidad... ...y en algunos casos gana poder al entrar en los gobiernos... ...como socios menores... ...y compara lo que está ocurriendo en España... ...con lo que ya ha sucedido en otras zonas de Europa... ...como Suecia, Italia o Finlandia... Y lo hemos dicho en titulares, triste desenlace para el caso del hombre de 71 años, José Marcelino, de nacionalidad portuguesa, desaparecido el pasado jueves en Arenales. El sábado fue hallado, su cadáver sin síntomas de violencia, cerca del lugar donde fue visto por última vez, en las inmediaciones del de Galván, en la zona de Gran Alacant. Una patrulla de la policía local de Elche fue la que encontró el cuerpo sobre las 6 de la tarde del sábado. Más de 300 efectivos, recordamos, participaron en el operativo de búsqueda, integrado ...por agentes de la Policía Local, Nacional, Protección Civil... ...técnicos del Plo de Galván y bomberos... ...la operación duró casi 72 horas... ...y contó con medios aéreos, camas, cámaras térmicas y visores nocturnos. El alcalde visitó el pasado viernes el Parque Municipal... ...y fue lo que dijo... ...el parque era un ejemplo internacional de botánica... ...pues eso queremos que sea hoy día ¿no?... ...el parque que es un huerto, un huerto adaptado jardín... ...que vuelva a convertirse en una referencia... ...y que sea la gran joya de espacio público... ...Huerto del Cúria ya sabéis que es de todos los litanos... ...pero no, la titularidad ese es, es privada... Eh, ...pues que el parque vuelva a ser un elemento, una joya... ...un, un el mascarón de prueba ¿no?... ...de nuestra realidad patrimonial, eh, paisajística... ...y también como jardín, jardín histórico... Pues para ello estuvo con los técnicos municipales, anotando sus ideas para recuperar este espacio tan emblemático para la ciudad. Los detalles de lo que va a hacer en el Parque Municipal nos lo cuenta Iziar Martínez. Muy buenos días, Iziar. Buen día, Ros. Pablo Ruz ha recorrido junto a técnicos municipales el parque municipal para identificar las mejoras que quiere llevar a cabo para que este espacio vuelva a ser un referente no solo a nivel paisajístico, sino también a nivel histórico y botánico. Entre las diferentes actuaciones ha planteado el cambio de vallado oxidado, así como mejorar la iluminación, sustituir pavimento e instalar una ruta para personas con discapacidad y recuperar los cenadores. El parque municipal es un referente para el turismo y por ello el nuevo gobierno quiere replantar ejemplares de palmeras que se han ido perdiendo durante estos años, además del replantado de flores de temporada. El entorno de la Rosaleda, en su momento se retiraron cuatro palmeras Washingtonias y hay que... ...recuperar ese entorno desde el punto de vista botánico... ...hay que plantar más chopos ilicitanos... ...que es una especie ilicitana como bien sabéis... ...que en el parque funciona muy bien... ...y que queremos que tenga mucha más presencia... ...y sobre todo hay que volver a recuperar... ...el esplendor del Parque Municipal y del Ordebaix. Y una vez en el parque se le preguntó... ...sobre el restaurante del Parque Municipal... ...dijo que no hay mayores novedades... ...que se está tramitando... ...y que pronto la empresa concesionaria... Comenzarán las obras de restauración. Sobre el Museo del Huevo, el alcalde se ha señalado que se quiere convertir en un museo sobre la historia de la ciudad y para ello contaría con la Asociación de Moros y Cristianos. Y sobre el molí del Real, el alcalde defendió que vuelva a ser la sede de la Asociación de Bellas Artes de El che. El Real cumplía una función que era habilitar, y nosotros así lo dispusimos, el lugar para la Asociación de Bellas Artes. ...no hay nada que pueda dar más uso al Molino Real... ...que la gente que produce arte, la gente que hace arte... ...la gente que con talento pinta la ciudad esté de nuevo allí... ...eso no quiere, evidentemente, eso no obvia... ...que el Molino Real sea un, eh, un espacio patrimonial de primera magnitud... ...tenemos la, el Partidor de la Acequia, tenemos Hechorrets... ...y tenemos todo lo que está relacionado incluso con las tomas de agua de, de, de, de la Virgen... no ...pero el Molino Real, nuestro compromiso es que vuelva a ser un espacio... ...para la cultura y para la belleza... ...y que Bellas Artes vuelva a instalarse allí, en cuanto se pueda... Y el Gobierno local también anunció el viernes que lanzará ayudas directas a los taxistas. Es una de las conclusiones mantenidas tras la reunión de los conductores con el concejal del área. El objetivo de las medidas es prestar un mejor servicio, sobre todo en los meses de temporada alta. Claudio Guilaber, el concejal del área, acordó con las dos asociaciones de taxistas lanzar esas ayudas directas para mejorar el servicio y que haya un mayor control en el aeropuerto. Hemos puesto encima de la mesa ayudas para la modernización del sector del taxi. Además, también eh, hemos puesto encima de la mesa eh, un plan de inspecciones en el aeropuerto para que los taxis sigan prestando el servicio en nuestro municipio y, sobre todo, eh, vamos a mantener eh, reuniones periódicas para establecer objetivos y que esos objetivos se vayan cumpliendo. Y en el Pleno del Consejo del pasado viernes, el Gobierno valenciano autorizó ampliar los centros de mujer para la atención a las víctimas de violencia machista para incorporarlos a la red y por ello anunció que se va a abrir el centro de Elche con 14 horas de atención. La vicepresidenta Aitana Mas explicó que la contratación de la gestión de todos los centros por casi 63 millones de euros se hará con carácter urgente. En estos centros se prestan servicios de atención social, psicológica y jurídica, así como terapias a las víctimas y a sus hijos y familiares. También se aprobó, por parte del Consejo, pagar 375.000 euros... ...a los regantes del Parque Natural de Londo, a Riegos de Levante... ...en concepto de compensación por las condiciones de gestión hídrica... ...ya que están sujetas a las condiciones del hábitat natural... ...y protegido de aves en peligro de extinción... ...que los regantes han creado cuando construyeron... ...esos dos embalses de riego en el Londo. Y cambiamos de asunto, nos vamos a hablar de fiestas patronales, porque el pasado sábado se llevó a cabo el primer curso de Carretilleros para obtener el carnet y aún queda otra oportunidad, el sábado 22 de julio. El curso se imparte en el Colegio Francés Cantó a partir de las 10 de la mañana. Cualquier persona mayor de edad puede apuntarse, también mayores de 14 años, pero con autorización de sus padres. Son unos cursos a los que anualmente se presentan entre 15 y 20 personas. El presidente de la Asociación de Carretillers y Tradiciones de Elche Jaime Sánchez destacó el apoyo del Ayuntamiento. El Ayuntamiento colabora bastante bastante con las carretillas. Este año ha colaborado con 4.000 euros, lo cual equivale a unas 600 docenas de carretillas aproximadamente, que forman parte de las 4.000 o 5.000 docenas que se van a quemar allí dentro en menos de una hora. Seguimos hablando de fiestas. El Festival de la Canción de Elche celebra su tercera edición con la novedad de que ha sido incluido en las fiestas patronales. Tendrá lugar el domingo 6 de agosto a las 9 y media de la noche en el Ordebaix, un día después del Pregón, un espectáculo que, según afirma Manuel Ramos, director del certamen, tiene como objetivo expandir la cultura musical de la ciudad al exterior. Y, y sobre todo, pues eh, es un orgullo para nosotros y un, también un honor... El, el que nuestro festival de la canción eh, quede enmarcado dentro de las fiestas porque además con la tradición eh, coral, con la tradición vocal que tiene nuestro pueblo además un, un día tan entrañable como el 6 de agosto donde se presentan las voces del Misteri a la alcaldía para que le, le den el visto bueno al alcalde etcétera, pues ese festival abre mucho más la cultura musical y, y vocal a, no solamente a los artistas jóvenes y nobeles de nuestro pueblo sino con otro género musical que no sea el clásico. Informtivos en TeleEge Radiomarca. Y el bibliobús Manuel Vicente Segarra ha ampliado su servicio para llegar a Arenales por primera vez durante todo el mes de julio. En esta pedanía en la que se multiplica su población en la época estival no hay biblioteca. Por este motivo el equipo de gobierno ha acordado no dejar en verano a vecinos y turistas sin este servicio. La concejal del área visito el bibliobús y destacó la apuesta del equipo de gobierno por llevar la cultura a cualquier punto del municipio. Además explicó que este servicio cuenta con un WhatsApp para las reservas de libros. El bibliobús Manuel Segarra se ha trasladado, como decimos a Bienales, por primera vez en el mes de julio. Y comenzó este pasado fin de semana el reto Mulacen, en el que cuatro personas con discapacidad física intentan ascender al pico más alto de la península. Dos de ellos lo están haciendo por sus propios medios, otro realiza la subida gracias a una silla de ruedas especial y la última lo hace con unas barras direccionales, ya que la persona es ciega. Este evento está impulsado por Polo Club, Rotary Club, la Fundación Zancada sobre Ruedas y el Ayuntamiento de Elche. Gorka Chazarra, lo escuchamos, codirector responsable social de Polo Club. Bueno, este es un proyecto con el que queremos que, que las protagonistas los protagonistas sean las cuatro personas con discapacidad que van a participar en este eh, reto. Creemos que las personas con discapacidad con los apoyos necesarios pueden conseguir cualquier objetivo que se propongan y esa es eh, la idea sobre la que vamos a, a trabajar durante estos tres días de, de evento. ...les acompaña un equipo de 29 personas y voluntarios... ...entre las que se incluye un equipo de producción... ...que va a realizar un documental... ...que se emitirá, se divulgará... ...en otoño, el próximo octubre... ...José Navarro, concejal de Deportes. Un, un aspecto deportivo como el que vais a vivir... ...los cuatro protagonistas... ...Silvia, Ángela, Iván y Javier... ...es digno ya de reconocimiento... ...si a ese reconocimiento, esa prueba, esa superación... ...se le une... La propia condición de cada uno de, de nosotros, sea cual sea, y se le añade la que vosotros tenéis, la que vosotros representáis, es digno de admiración y es digno de reconocimiento por parte de una institución como el Ayuntamiento del Che. El viernes salieron hacia Granada y el pasado sábado comenzaron ese reto deportivo y de superación que lleva un año preparándose. Hablamos de otro reto deportivo y cultural, además reivindicativo por el regreso de la dama de Elche. El presidente de Contigo recorrerá España en bici en seis días para pedir que la dama venga eche Carlos San José iniciará su trayectoria el 28 de julio con el objetivo de presentar una petición formal al Ministerio en otoño. Hará mil kilómetros y parará en ciudades como Albacete, Toledo para finalizar en Pontevedra. Esta travesía condicionará con va a coincidir. ...con los actos conmemorativos del hallazgo del 4 de agosto... ...se ha habilitado además una página online... ...donde se pueden recoger firmas de forma virtual. Bueno, además del reto deportivo de cruzar España en bicicleta... ...en seis días, pues hemos querido darle un toque reivindicativo... ...y para ello hemos creado una plataforma de recogida de firmas... ...para que la dama vuelva de forma definitiva o temporal... A, ...a nuestra ciudad iremos dando visibilidad por todas las provincias por donde vayamos pasando para que la gente pues se pueda sumar a la campaña informativos en tele radiomarca Y más asuntos. Seguimos en, con la crónica de sucesos ahora porque la policía ha detenido a un preso por robar en numerosos domicilios de ciudades españolas como Elche. Tiene 36 años. En el momento de su arresto estaba en la cárcel a la espera de juicio por otros robos. La policía considera que pertenece a un grupo criminal y organizado dedicado a robar en viviendas por todo el país. Marcaban las puertas de las viviendas en las que pretendían entrar a robar con hilo de silicona para comprobar cuánto tiempo tardaban. ...los eh, propietarios o inquilinos en regresar a casa... ...rompían el bombín de la cerradura... ...o escalaban por un balcón o una ventana... ...para entrar y robar objetos de valor, dinero, joyas... ...y sobre todo aparatos electrónicos. Y la Policía Nacional de Echa ha detenido a dos hombres... ...por cultivar marihuana en una nave de Novelda... ...ante las sospechas se comprobó que el consumo excesivo... ...de electricidad se correspondía al que se necesita para mantener una plantación de este tipo. En el registro, un hombre de 29 años intentó huir de la policía por una ventana sin conseguirlo. Se intervinieron cerca de 300 plantas, se detectó un enganche ilegal de la luz, al menos desde hace un año, y luego se detuvo a la persona encargada de alquilar esa nave. Un hombre de 51 años porque conocía para qué se estaba utilizando. También un hombre de 31 años fue detenido por la policía local en un hostal de Carrús por forzar a su pareja a mantener relaciones sexuales. La mujer de 27 años avisó a la policía local y cuando ésta llegó la vieron con el labio sangrando y la ropa descolocada. La víctima afirmó que tras negarse a mantener relaciones sexuales, su pareja la forzó con una conducta agresiva y la golpeó, pero pudo salir de la habitación. ...y pedir ayuda a un empleado... ...el hombre mostró únicamente un arañazo... ...como agresión de la víctima... ...por lo que los agentes lo detuvieron... ...y lo trasladaron a comisaría. Y la Guardia Civil también detuvo a un hombre en el aeropuerto de Elche cuando de manera muy agresiva estaba amenazando a pasajeros con una botella de cristal rota. También dañó vehículos a las puertas de la terminal lanzándoles las botellas. Contaba con numerosos antecedentes penales por hechos similares y finalmente fue arrestado. Informativos en TeleElche Radio Marca. Y atención sobre todo a los conductores porque a partir de hoy lunes y hasta el viernes, 14 de julio, se va a cortar al tráfico una parte de la avenida Pedro Juan perpiñán por las obras de mejora de canalización de las aguas residuales. Se cerrarán los carriles en dirección a Murcia y también los carriles bici en ambos sentidos. Así que es necesario evitar esta importante vía si se quiere ir en sentido a Murcia porque será imposible circular por ella.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 ...olvídate del calor... ...en Tiendas Anticrisis El Castor... ...con el verano, bajada de precios... ...ventilador techo con mando y luz... ...49 euros... ...conjunto jardín ratán, cuatro piezas... ...199... ...con mesa de cristal, banco y sillones... ...Tiendas Anticrisis El Castor... ...estamos locos... ...en Elche Avenida Crevillente 17... ...y en Tiendas Anticrisis.es. A veces, los sueños se hacen realidad... Masinicars, obras de arte en movimiento. En Masinicars, está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masinicars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masinicars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Y en cuanto a la crónica deportiva, nuestro compañero José Antonio González nos cuenta cómo hoy comienzan en Algorfa eh, los jugadores de Sebastián Becasese del Elche Club de Fútbol Internacional. Su pretemporada, la concentración de su pretemporada, el primer amistoso será este sábado contra el Rotterdam inglés, con los dos nuevos fichajes. También hay opciones de más fichajes, como el centrocampista del Almería, Íñigo El o el extremo, Fran Pérez, del Valencia. Es una información que nos cuenta José Antonio González. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En materia deportiva, la plantilla del Elche Club de Fútbol se desplaza este lunes a primera hora de la mañana a la Finca Risor de Algorfa, donde inicia la primera semana de concentración de esta pretemporada. En el horizonte, el próximo sábado se llevará a cabo el primer amistoso ante el Rotterdam inglés. Los recién fichados Aleix Febas y Alex Martín ya forman parte del grupo y trabajan a las órdenes del técnico BKSS. Ambos están muy ilusionados y confían en sumar a un ...un proyecto ambicioso cuya meta debe ser el ascenso a primera... ...aunque los dos nuevos futbolistas frangiverdes advierten... ...que lo más importante es ir partido a partido. Febas y Martín son las dos primeras caras nuevas en el equipo... ...pero no serán las únicas... ...porque tal y como reconoció el director deportivo Mauro Óbolo... ...en la presentación el club frangiverde quiere reforzar todas las líneas. Mientras tanto el Elche tiene atado a Fran Pérez, el extremo del Valencia... ...y ha puesto su objetivo ahora en Íñigo Eguar centrocampista de la Almería. El área deportiva ilicitana sigue peinando el mercado en busca de refuerzos y el Navarro es una de las opciones. Por otro lado, destacar que la campaña de abonos alcanzó las 5.000 renovaciones el pasado sábado al mediodía. A partir del 1 y 20 ampliamos la actualidad del, del deporte ilicitano en el en punta. Hasta luego. El tiempo en TNELCH Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles Delche, de Saborea el Oasis y la Baquería Del Candell. Bueno, día. Ya ha llegado la masa de aire tropical continental. Nos ha dejado una noche ecuatorial o tórrida aquí en la ciudad de Elche... ...con temperaturas nocturnas que en la estación meteorológica de Tele-Elche... ...no han bajado de los 25 grados, en buena parte del territorio mínimas... ...que han rondado los 22-23 grados. La predicción del tiempo para hoy y esta semana, en un momento. Dicen que en Elche...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 que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica con predominio en cielos despejados, aunque nos va a acompañar polvo sahariano en suspensión. Viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Hoy alcanzaremos temperaturas más elevadas que las de ayer, máximas que se aproximarán a los 35 grados. Mañana martes, predominio de cielos despejados hasta las horas centrales del día, por la tarde veremos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento en calma por la mañana, flojo de componente sur a partir de mediodía, viento de componente terral que va a animar el ascenso a las temperaturas, de hecho mañana es posible que superemos los 38 grados, una mínima prevista para esta próxima madrugada que aquí en la ciudad va a rondar los 26 grados, por lo tanto una noche cuarentena o tórrida la que tendremos el miércoles ambiente soleado con cielos prácticamente despejados eh, temperaturas todavía elevadas máximas que rondarán los 36 grados y es que a partir de las horas centrales del día se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste noche también ecuatorial la del martes al miércoles con temperaturas que no van a bajar de los 26 grados a partir del jueves, eh, poco a poco, el mercurio nos dará un respiro, pero con temperaturas todavía elevadas, valores que van a rondar los 33-34 grados y con sensación térmica de bochorno.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 5,5 horas pico... ...y eso te puede hacer ahorrar unos 135 euros al mes en vivienda... ...y 774 euros al mes en industria. de mesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche... ...y en www.demesol.com Y es momento del Consejo de Aguas de Elche. En iWestdels queremos estar cerca de ti. Elige el canal de atención que más se adapte a tus necesidades por internet en iWestdels.com llamando al teléfono gratuito 900 700 749 y si necesitas venir a la oficina para hacer tus trámites pide cita previa para evitar colas y tener una atención más segura. Elijas el canal que elijas Ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. IWES DELTS, cerca de ti. Comienzará a venir. Aquapark Rojales abre sus puertas. Amazonia, Yucatán, Kamikaze, vive una auténtica aventura. Compra tu entrada anticipada en aquaparkrojales.es. Este verano tienes una cita en Aquapark Rojales. ¡Aventúrate! Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pickup más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. tele radio marca Cuando hemos llegado a las 9 y media es momento de saber cómo se circula hoy lunes en Elche, teniendo una de las principales avenidas cortadas al tráfico, sobre todo los carriles en sentido a Murcia. Para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está como cada mañana Jesús Iniesta, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo el tráfico con esa avenida Pedro Juan Perpiñán Cortada? Bueno, pues eh, hay grandes retenciones al principio de Pedro Juan Perpiñán en dirección Alicante, con colas hacia el giro eh, de Antonio Pascual Quiles. Eh, hay que tener en cuenta en sus desplazamientos los siguientes cortes de calle, Atención, al a, como bien has dicho, al importante corte de la calle Pedro Juan Perpiñán en sentido Murcia a la altura de la rotonda de la, del Corte Inglés. También se cortará el carril bici en ambos sentidos. Estos tramos estarán cortados durante toda la semana debido a las obras de Julio Sánchez Gómez. Se establecen como desvíos alternativos la avenida de Don Bosco o Aurelio Coquilla Pascual para conectar con la rotonda de la Juve. La calle Federico García Lorca continúa acortada a la altura de la calle Manuel Alcáraz Mora. La calle Eusías March estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y por último recordar el uso intermitente, indicando con antelación nuestras maniobras también, especialmente dentro de las rotondas. Muchas precauciones, desplazamientos hacia las playas, respetando las distancias de seguridad y los límites de velocidad. Esto es todo desde la Sala control de Tráfico del Ayuntamiento del Che, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosemary Alonso.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 La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela abre plazo de inscripción de estudios hasta el 10 de julio. Podrás estudiar grados en horario de mañana o cicos superiores en horario de tarde de distintas familias profesionales. Diseño de interiores, gráfico, moda, fotografía, audiovisuales o piedra. Más info en esdorihuela.com ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 Con su sorprendente diseño Y un interior con acabados exclusivos Que te seducirán Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción Ven y descubre el lenguaje Del nuevo y magnético Peugeot 408 ¿Qué Peugeot Marcos Automoción La Glorieta con Rosemary Alonso El presidente de la Diputación y el alcalde presentan mañana martes, como ya anunciábamos la pasada semana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, la revista Canelobre, que edita el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. El número 74 es muy especial para elche porque lo dedica a la evolución de nuestro municipio desde que se descubrió la dama del delche son 125 años de elche escritos por numerosos autores de diferentes ámbitos cultural histórico económico y social que intentan darnos una visión general de las estrategias que hemos seguido como ciudad para crecer con tres patrimonios de la humanidad con una gran industria del calzado y con un gran característico emprendedor y solidario también... ...sus coordinadores son dos veteranos periodistas... ...Antonio Zardoya y Gaspar Maciá... ...tenemos hoy a Gaspar Maciá... ...mol buen día Gaspar... Hola, buen día, buenos días... ...bueno, todo preparado... ...para la presentación de este número tan especial para Elche... ...¿por qué, por qué este número?... porque 125 años del nuevo Elche?... Bueno, pues fue un proyecto que surgió eh, por parte de la diputación, bueno, en el caso del instituto Juan Gil Albert, que se planteó pues bueno, dedicarle hecho un número monográfico, aparte de que bueno, eh, en su revista Canelobre viene publicando artículos sobre elche en distintos aspectos, pero bueno, se planteó que ya que se estábamos metidos en el año pasado ...en la celebración de esos 125 años de... ...del cumplimiento de, de la dama... ...pues eh, se planteó hacer este número monográfico dedicado al Che... ...entonces pues bueno, estuvimos con Antonio... ...me llamaron Antonio Sardoya a mí para coordinarlo... ...junto con el equipo de, de Canelobre... ...y el resultado, aunque ha tardado... ...porque lleva ya dos meses... ...la revista en los almacenes... Pues, Pero bueno, a causa del tema de la campaña electoral, elecciones y todo eso, pues se ha considerado oportuno por parte de la del instituto fijar el pues de ir dejándolo hasta que pasara las elecciones y entonces pues bueno, ya finalmente se va se va a presentar mañana a las, a las 10 en el salón de plenos. Bueno, estaremos muy pendientes de esta noticia porque eh, me gustaría saber Gaspar qué criterios habéis seguido para la selección de autores y para eh, contarnos ...¿qué ha pasado en estos 125 años en Elche? Claro, el, el, la excusa de la dama, como digo, es, el, el, eh, es, una, es una excusa eh, para para afrontar para hacer una radiografía de Elche, ...lo que ha sido en el último siglo, básicamente, aunque tenemos artículos... ...que se remontan a, a los orígenes de Elche con Alcudia y, y en fin, a su evolución histórica... Eh, ...pero centrándonos sobre todo en lo que es el presente y el futuro de, del municipio. Ahí eh, hicimos, eh, junto con el, el director Ezo Fernández y el equipo de, de Canelobre... ...hicimos una, un tres blogger en principio para, digamos, eh, clasificar un poco lo, la treintena... ...porque hay una treintena de artículos, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, ...hicimos un bloque del ayer, otro de hoy y otro de mañana... ...que aunque muchos de ellos son, se intercomunican y se y están conectados... ...pero no bueno, pues es para una forma de establecer una, una clasificación ¿no? Entonces, en ese bloque del ayer por ejemplo... ...abordamos todo el tema de la dama, la alcudia... Eh, ...los viajes, el significado antropológico... Eh, eh, ...también el tema hay otro tema patrimonial... ...en el que se habla del palmeral, de la cesta, de la arquitectura el patrimonio medioambiental eh, y el patrimonio desaparecido. Eh, ese era un poco el bloque del ayer. El bloque del hoy este centra en economía con la visión sobre la sobre lo que ha sido IFA, el aeropuerto, y parque empresarial, el calzado, el turismo y playas y la gastronomía. Eh, luego hay otro de sociología y urbanismo en el que se aborda pues, toda la evolución urbanística de, de la ciudad. Eh, ...así como en las universidades de su significación... ...las tres universidades que tenemos... Eh, ...y en ese otro bloque de ese apartado de hoy... pues ...está dedicado a la cultura... ...con todo lo que ha sido la tema de la pintura... ...festival de cine... Eh, el, ...el Elche, los deportes... ...las mujeres en la vanguardia... ...en la, en la sociedad cristiana... ...y eh, también por pues, lo que ha sido la relación... ...de Miguel Hernández con Elche... ...y, y, y un panorama de la música y acta... Y, finalmente, el tercer bloque, pues el de mañana, pues ya ahí entra la cuestión de la innovación y la diversificación, el parque científico eh, la, y, y un poco con pues, las empresas pioneras o un poco las empresas punteras de la, de la ciudad, como como como son un poco para atraer otros, otras empresas, ¿no? Ese sería un poco el esquema de, de esta revista, ¿no? Bien, eh, la mayoría de los autores de los artículos eh, todos son de Elche, eh como como lo seleccionado. Sí, pues no, ahí entramos ya Antonio Tardoya y yo como conocedores de la, de la realidad licitana, Ilicitana, pues poder hemos ido buscando autores que, que hemos considerado más convenientes en cada en cada apartado, ahí nos ha surgido, nos ha salido un, un ramillete estelar Eh, ...de autores, pues, por ejemplo, el tema de la dama y la alcudia... ...tenemos a dos de las máximas especialistas... ...responsales además es que trabajan con la Fundación Alcudia... ...como son Mercedes Tendero, Ana Ronde... por supuesto Alejandro Ramos... ...Paco Vives también como director de la cátedra... Eh, ...pues es, es fundamental para la dama... ...en, en patrimonio y... esta apartado de patrimonio pues contamos con... ...Gespar con Vicente Sansano, con Joan Castaño... ...Ricardo Irles... ...y con Carmina Verdú y con el propio... ...ahora alcalde Pablo Ruz, que como experto en... ...bueno, experto, gran conocedor del tema del patrimonio... ...pues también hace un artículo sobre el patrimonio desaparecido... ...y luego en el bloque de la economía de hoy... ...pues contamos con Esther Guilabé, con Arturo Jiménez... ...Antonio Martínez Gómez, pues Antonio Miranda... ...Fermín Cresco, Salvador Castaño en, en urbanismo y, y sociología... ...con Pepe Moros arquitecto Arquitecto Pepe Moros ...Diego Serrano... Eh, ...está también en la universidad por pues los respectivos, María José López por la UMH... ...Cete Ruiz por la por la UNED y Paco Sánchez por el CEU... ...y en Cultura pues tenemos a Román de la Calle, a Rafael Martínez, Juan Lloren... ...José Francisco Cámaras, Xavi Risco, Juan Carlos Romero, María Pomares... ...Paco Estudero, Julián Sáenz... ...y acabamos el bloque con otros autores también de pescables... ...como son Ezequiel Sánchez en el tema de innovación... ...Andrés Antón, Raquel Rosita y el propio Antonio Tardoya... ...que habla sobre los encuentros desencuentros del Che Alicante... ...o sea que mm. es un plantel, como verás, bastante... De, ...de mucho nivel, ¿no? Desde luego, y leer todos esos artículos, Gaspar... ...¿a qué conclusión se puede llegar? ¿El cheque es? ¿Qué ha sido y qué será? Bueno, la conclusión es la que sabíamos ya antes de leerlo... ...pero bueno, al leerlos leerlo hemos dado cuenta... ...lo que ha significado este último siglo irrepetible en la historia del Che... como, como ha pasado una ciudad de, de apenas 40 o 50.000 habitantes... Eh, a, ...a tener eh, la, las 230.000 que tenemos hoy... ...y es una, una una ciudad puntera en la Comunidad Valenciana y en España... ...en industria e innovación... Y, y cómo eh, ha, ha girado la, de la economía aquella evidentemente como eh, agrícola y, y con la incipiente industria par a convertirse también en un referente dentro del sector de la moda eh, como ha sido como estamos siendo actualmente y pues y también sin olvidar cómo la ciudad ha respetado a pesar de los destrozos que al principio del siglo pasado se produjeron en huertos y demás como al final se ha reconducido el tema y también somos una ciudad eh, puntera en España y en Europa en cuanto al cuidado de las zonas verdes y, y promoción del patrimonio natural, ¿no? O sea, que el cambio ha sido tremendo ¿no? y eso lo verán un lector a medida que vayan leyendo, aunque no se sepa ya, pero bueno, desmenuzado de por cada autor... Eh, eh, nos damos cuenta de lo que ha significado ese giro en esta en este municipio eh, en ese último siglo y cuarto ¿no? y nos daremos cuenta a quién se lo debemos todo esto eh, todo esta estrategia que se ha seguido eh, que ha seguido esta ciudad eh, por qué se ha conseguido esta industria puntera ¿Por se ha conseguido diversificar la industria del calzado y convertirla en un referente en la moda? el qué tenemos los patrimonios de la humanidad, a pesar de los destrozos que se siguen produciendo y que se han producido en materia de patrimonio cultural? ¿Tenemos personajes que, que brillan? Bueno, yo creo que todo esto, lo importante eh, de todo esto, creo que ha sido una obra evidentemente colectiva. Es decir, hasta que en los años 90, avanzado en los años 90, no se puso en marcha el plan estratégico el primer plan estratégico en el Che, aquí va un poco todo a saldo de mata, ¿no? Entonces sabíamos que la industria era una base fundamental, pero también es verdad que la industria, se ha, por ejemplo, como industria puntera, se ha ido desarrollando conforme los propios empresarios lo han creído, ¿no? Y se si había que salir a vender fuera... Pues se ha salido a vender fuera con la maleta de muestras sin tener ninguna estrategia que definida por ningún organismo. Es decir, hay que vender cuanto más mejor y cuanto más mercados tengamos, mejor, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, ha sido algo que los propios empresarios han ido detectando, ¿no? Eh, entonces, ha sido una cuestión que luego eh, ha, ha dado los resultados que ha dado, pero yo creo que en la mayor parte ha sido pues de, de forma intuitiva, y es una intuición ni siquiera colectiva, aunque personificada, claro, en, en decisiones individuales, pero que al final, hasta que empezaron a establecerse estrategias, hasta que empezaron a, a ver, por ejemplo, que él se necesitaba una universidad para aumentar el nivel de formación, eh, todo ese tipo de cosas pues han ido un poco a su a su aire y a cada, cada sector proponiendo lo que consideraba oportuno. Es importante, como digo, que a partir de esos años 80, ya con los, los ayuntamientos democráticos, se empezó a establecer ya una estrategia de, de desarrollo y hacia dónde quería ir hay Elche, aunque siempre nos quejamos, los periodistas somos siempre muy puntillosos, y ¿no? sí, muy críticos, de que Elche no tiene modelo de ciudad. Al final nos damos cuenta de que sí tiene modelo un poco anárquico y un poco… Eh, sin eh, líneas estratégicas preestablecidas pero sí ha ido y yendo hacia algo importante que es, por ejemplo que la industria del calzado ha desaparecido en la mayor parte de los países de nuestro entorno europeo como tal como tal industria manufacturera, aquí se sigue fabricando zapatos y no hay solo comercializadora no algo que en un momento determinado parecía que iba a ser estar abocado elcha eso y vemos que no ha sido sí entonces eso ha sido un producto ...del tesón de los empresarios... De la, ...de la intuición... ...y de la capacidad de innovación que ha habido... ¿no? ...entonces, por ejemplo... ...quién iba a pensar que estábamos aquí en la... Eh, ...hace 100 años... íbamos a estar en la cabeza de Europa... ...en la industria geoespacial... ...preparándonos para lanzar un cohete... ...con satélites, ¿no?... Eh, con, ...en fin, eso son cosas que... ...se han ido produciendo gracias al empuje... ...sobre todo el papel determinante que han tenido a las universidades y en concreto la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Que eso uh -huh. eh, lo veremos con el tiempo, pero que ya está riéndose cómo está transformando el tejido, eh, el tejido económico y empresarial. El propio parque empresarial, que empezó siendo un parque de calzado, pues, pues prácticamente el calzado se ha quedado a la minoría y hay 50 o 60 actividades distintas uh -huh. y, y, en fin, eso yo creo que es ha sido un trabajo colectivo, intuitivo muchas veces, pero que bueno, refleja el, el espíritu emprendedor que existía en los antiguos empresarios por y el que existe ahora, los jóvenes que van saliendo del Parque Científico de la UMH que van abriendo proyectos y van y estamos viendo cómo se están haciendo eh, verdaderas eh, innovaciones en todos los campos, ¿no? O sea que al final ha sido una cosa colectiva, pero bueno, en cierta forma, lo ya han causado en las últimas décadas por las por la Administración local, que, que ha intentado ya ponerlo un poco en vereda, todas esas iniciativas. ¿no? A pesar de que nos quejamos de que no hay un modelo de ciudad o planes estratégicos actualizados, eso es el misterio del Che. Pues muchas gracias, Gaspar Macía, por hablarnos de ello, y mañana estaremos allí, en el Salón de Plenos, a las 10 de la mañana. Gracias. Muy bien, allí os esperamos.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 723 766 El verano es para divertirse pero también para aprender jugando y tele Els ha preparado un montón de actividades dentro de telekiits No te pierdas cada tarde dentro del programa el abanico la sección del método telekits verano telekids verano teleEs Patrocinado por Dental Roca, Calzado Rodríguez, Juguetos y EduKids. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3 además de entrenador consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde, pagos fraccionados sin intereses sácate el título de entrenador inscríbete en www.footcoach10 Punto .es teléfono 638 895 527 Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. A estas alturas del año ya puedes decirlo, me merezco un Volvo. Nosotros también lo creemos. Por eso en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante y Elche, tenemos los mejores modelos de combustión, híbridos y eléctricos de ocasión y un año de mantenimiento y garantía de marca con Volvo Select. En Ankara Motor, tu concesionario de confianza. Te esperamos en Ankara Motor Elche, sor José Falcóta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40. 101.4 Tele Elche Radio Marca. ...y vamos a conocer los titulares de las portadas... ...hoy hacemos el repaso a la prensa nacional... ...asomándonos a nuestro quiosco particular... ...y en el diario El País, a veces El Mundo y La Razón... ...evidentemente recogen encuestas de intención de voto... ...por las elecciones generales del 23 de julio... ...que se acercan y sobre todo por lo que hoy va a suceder... ...en el cara a cara, hoy a las 10 de la noche... ...se llevará a cabo el primero y único cara a cara... ...donde feijó y Pedro Sánchez... ...los dos candidatos posibles con opciones... ...para ocupar la Moncloa... ...para ser presidente del gobierno... ...van a confrontar sus ideas... ...el diario El País recoge una encuesta... ...un tracking... ...en el que dice que Feijóo ventaja en dos puntos a Sánchez... ...ante el debate crucial... El presidente necesita un golpe de timón hoy para remontar en los sondeos. El candidato popular pide un gobierno libre frente a los extremismos y los partidos prometen mejoras en listas de espera y salud mental ante el 23J. El mundo, ¿qué nos dice? Pues que Andalucía, en otra eh, encuesta, Andalucía, Madrid y Galicia apuntalan la mayoría a Feijóo. El PP logra triunfos amplios en las autonomías donde ha gobernado. Se consolida en Valencia y respira en Cataluña. Y el PSOE solo gana Cataluña y Navarra. Su mar no existe en la España rural y Vox desaparece de Castilla y León. ¿Y la razón? El PP roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja con 32-34. Los alineamientos electorales se mantienen estables en la recta final nacional. ...de la campaña y Sánchez se consolida... ...en la frontera de los 100 diputados a Costa de Díaz... ...que se queda en 29-31 escaños... ...esto es en cuanto al, al debate al cara a cara... ...el mundo también dice que Sánchez se lo juega todo... ...en el debate y Feijó pedirá el voto del PSOE... ...no Sánchezca... Hay otra noticia hoy que se recoge también en los eh, diarios nacionales y es que la decisión de Biden, la polémica decisión de Biden de eh, suministrar bombas de racimo a Ucrania. Biden viaja, dice el país, a la cumbre que definirá la relación de la OTAN con Kiev. El presidente cuestiona la entrada de Ucrania y el diario El Mundo. ...nos trae una entrevista con Javier Solana... ...el ex ministro y ex secretario general de la OTAN... ...de la OTAN que dice, entre comillas... Eh, ...sus declaraciones, hay que ayudar a Ucrania... ...pero no la podemos aceptar ya en la OTAN... ...la Unión Europea no está en guerra con Rusia... ...hay que tener inteligencia y equilibrio... ...y no caer en la Tercera Guerra Mundial... ...es el, las declaraciones que destaca el diario El Mundo en portada... ...y Rabat no es una amenaza militar... ...es un vecino grato o menos grato... ...con el que hay que tener buenas relaciones... ...en cuanto a la noticia internacional que se repite... ...es esa cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Lituania y que hoy eh, tanto el presidente estadounidense Joe Biden se reúne en Londres con el primer ministro br británico precisamente y con el rey Carlos III antes de acudir a la cumbre de la OTAN en, L en Lituania como decimos. ABC en portada nos trae pues que Sánchez también eh, otra encuesta que Sánchez frena su ascenso con 114 escaños y las formaciones de derecha siguen superando los 180 diputados y nos traen también fotografías de grupos socialistas, de un grupo de, con cargos públicos socialistas en una cena del Congreso, del Grupo Socialista del Congreso que se llevó a cabo el julio del pasado año, previa a la fiesta en la que ...en el lugar donde está siendo investigado... ...el número 3 del PSOE participó en una fiesta... ...en el local de la trama de Tito Berni... ...dice el diario El País... ...el diario ABC... ...y comentan que Santos terrán ...acompañó a la sala La Carmela... ...investigada... Eh, ...por la juez del caso Mediador... ...a una veintena de diputados... ...y asesores socialistas... ...y aparece esa veintena... ...de diputados y asesores socialistas... ...en esa sala investigada por el caso Mediador... Y otra de las noticias es que hay luto en el fútbol español. Ha muerto Luis Suárez, un genio dorado del fútbol. El centrocampista gallego, Balón de Oro en 1960, triunfó en el Inter de Milán. También nos habla el diario El Mundo de Luis Suárez como único español con Balón de Oro que ganó la primera Eurocopa con la selección y fue un mito en el legendario Inter de Milán de los años 60 son algunos de los titulares de esta jornada de lunes 10 de julio. 101.4 Teleeich Radio Marca